Encuentro contradictorio e inexplicable la actitud de la empresa de los supermercados Villar que están despidiendo a trabajadores. 379 trabajadores han sido despedidos, incluido una, una funcionaria que estaría gozando de, del fuero maternal. Esto eh, es un perjuicio muy grande para el trabajador y sobre todo para su familia y se hace el momento en que a todo nivel estamos tratando de combatir la cesantía. OZONO tiene un alto nivel de cesantía y por tanto a través de todos los medios estamos procurando absorberla. Pero nos encontramos con estas situaciones eh, inaceptables, inexplicables, de una, una verdadera eh, irresponsabilidad empresarial que lo hace de todas maneras e utilizzando sistemi che che sono